Buenos días, Ana. Muy buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Ana. ¿Por qué no le aprobaron la cuenta de inversión al intendente en el Consejo Deliberante? Porque un balance tuvo irregularidades, entonces no podíamos aprobar la cuenta de inversión. Por consecuencia, se había un balance sin aprobar. Uh -huh. ¿Y cuál era la irregularidad de este balance? Eh, irregularidades. Yo por eso recién decía que mucho no tengo para hablar al respecto... Pero detectamos una irregularidad con el, los asesores contables uh -huh. y bueno, se decidió eso. Pero, pero, pero vos votaste en contra, o sea, votaste eh, sí. por no... Bueno, Voté negativo. Negativo, sí. por eso digo, ¿y la irregularidad sí. cuál era? Una irregularidad en un balance, no te puedo dar explicaciones de qué. Bueno, es raro eso, porque cuando uno se supone que ha votado algo, eh, conoce sí, qué es lo que está votando. Yo sé por qué. Sí, yo sé por qué lo voté. Y bueno, pero ese es, es lo el... sé. Bien, pero no debería ser un hecho este, secreto. Mira, yo acepté hablar, eh, pregunté por qué era, me dije, no lo ¿sí? sé, yo dije, no tengo mucho para decir al respecto. Gracias, Ana, no entonces. Entonces, si no Gracias. tiene mucho para decir, hasta luego. Adiós, hasta luego. Ahí estaba la concejala Ana Gelaber, que no tiene mucho para decir, así que no vamos a extender la comunicación, ya venimos.